29 de abril de 1979 11 horas, barrio de Taco, La Laguna, Tenerife ...el encargado de seguridad de una fábrica de materiales de construcción... ...descubre que un pastor alemán que custodia el almacén... ...yace muerto en el suelo... ...parece haber arrancado sus cadenas... ...no hay rastro de sangre, ni huellas... ...ni nada que indique por qué ha fallecido... ...cuando se efectuaron los pertinentes análisis saltó la sorpresa... ...el cuerpo del perro no tenía sangre en su interior... Algo o alguien parecía habérsela succionado a través de dos pequeños orificios que se localizaron en su costado. Además, de su cuerpo habían desaparecido el corazón y el hígado. Comenzaba así una extraña odisea que tuvo en vilo a la localidad durante tres semanas. La investigación del caso corrió a cargo de la policía municipal de La Laguna en primera instancia. Posteriormente y ante la gravedad de los hechos, la jefatura superior de la Policía Nacional prosiguió con las investigaciones. La Guardia Civil también participó de las diligencias. Mientras tanto, el gobierno insular siguió de cerca todo lo que acontecía. Y es que tras aquel primer episodio se produjo otro. Fue en el mismo lugar, en la misma fábrica. Ocurrió cuatro días después. La víctima, nuevamente, un pastor alemán. La muerte del segundo animal fue similar a la primera. En el interior del cuerpo del can no quedaba gota alguna de sangre. Del análisis de la víctima no se encontró nada salvo un par de orificios en la piel. Tampoco había huellas, ni rastros de pelea, ni ninguna pista que ayudara a los investigadores a esclarecer lo sucedido. Empezaron a barajarse las primeras hipótesis una vez que se descartó la muerte natural. Se habló de sectas, de animales extraños y se habló, por supuesto, de las enigmáticas mutilaciones de ganado que ocurrían en aquellos años en Estados Unidos y que a todas luces eran inexplicables mediante formulaciones lógicas. Al otro lado del Atlántico hablaban de ovnis y de experimentos secretos. El día 14 de mayo volvió a ocurrir algo extraño. Fue a pocos kilómetros de Taco. Esta vez el escenario de la muerte de otro animal fue el barrio de Guamasa. Allí se encontró a un cerdo muerto. Tampoco apareció en condiciones normales. Nuevamente la sangre del animal había sido succionada otra vez... En su interior no había vísceras. La psicosis se extendió. Aparecieron posteriormente cabras muertas en extrañas circunstancias. Un informe policial contenía la conclusión a la que habían llegado los veterinarios en la necropsia del animal. No había causa razonable para la muerte. Y otra vez, el cuerpo del animal estaba vacío de sangre. Dicho expediente además hacía alusión a la tesis de la presencia de una secta. Sin embargo, el seguimiento de esa pista no condujo a ninguna solución. Los servicios especializados en veterinaria del cabildo insular descartaron que se tratara de una muerte provocada por otros animales. Según el informe que realizaron, las características de los fallecimientos denotaban la existencia de una mano de inteligencia mayor que la de cualquier depredador. El problema es que la policía no encontró indicios que condujeran a un culpable. Más bien al contrario. Todo parecía cosa de fantasmas. Las autoridades se encontraron en un callejón sin salida. Así lo revelaban los informes policiales. Pese a ello y con objeto de calmar a la población de la zona, Muñoz Lleveres, el jefe de prensa de la Jefatura Superior de Policía, explicó que quizá unos extraños roedores pudieron haber provocado las muertes. Sin embargo, acabó confesando ante los medios de comunicación que los agentes no habían encontrado explicación para los crímenes. Siguieron produciéndose los casos pero el interés de la prensa decreció pese a ello el misterioso agente hizo de nueva aparición en octubre ocho cabras aparecieron muertas en taco se repitieron todos los parámetros de los anteriores casos la necropsia fue efectuada por el laboratorio regional agrario en el informe que realizó su director Joaquín Quillós se hace alusión a la participación de instrumental técnico sofisticado Pero no pudo resolver el misterio, un misterio a que jamás se encontró explicación.